Encima el tema, además sé que, aunque lo hice esperar un ratito al teléfono, Daniel Petrucci también disfruta de esta música. Daniel, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal Juan? Buen día, ¿cómo estás? Eso sí, era, ¿puesto? era, do, la abuela Dominga es, así se llama, la abuela Roberto Grela, que es un guitarrista tanguero nacido en el corazón de San Telmo. Bueno, una belleza la verdad. Sí, muy bonito, sí, es cierto eso. Daniel, bueno, vamos a hablar un poquito de, de fútbol, ponela bajo la suela y te escuchamos. Dale, ¿cómo no, Juan? No, en este caso, por ahí, toma, retomar un tema de hace unos cuantos días atrás, pero que siempre me quedó haciendo un poco de ruido, entonces dije, sí, bueno, vamos a ver si podemos charlar un poquito sobre esto para darle un poco más de proyección y, y de, de, digamos, de instalar el tema como algo medio definitivo, si es que se puede en este tipo de cosas. Y tiene que ver con las comparaciones, que a veces son odiosas, siempre digo, son odiosas fundamentalmente cuando son este, comparadas entre distintas épocas, ¿no? En este caso eh, veníamos para hablar de que Messi al final es mejor que Cristiano Ronaldo, eso es lo que ha determinado un estudio que realizaron hace unos días este, una empresa holandesa, de eh, Cisport y conjuntamente con la Universidad del Lvivén en Bélgica, y se ha valido de los datos fundamentalmente para poder este, llegar a la conclusión de que Lionel Messi, el capitán de nuestra selección argentina, el tan fustigado tan muchas veces por propios extraños, este, ha demostrado que tiene mayor determinación fundamentalmente en las maniobras para poder sacarle una ventaja a Cristiano Ronaldo, que como todos sabemos es un gran goleador, pero no mucho más que eso más allá de que a veces termine siendo la figura que se destaca porque es el que define los resultados la cuestión es que esta es una discusión que hace mucho que se viene planteando y en este caso tiene la distinción de que es entre dos pares contemporáneos que tanto vos como yo podemos evaluarlos sobre su presente y no retornarnos como en otros casos ocurre y que es es la situación que a mí no me gusta, de comparar protagonistas de distintos tiempos, distintas épocas, ¿sí? Uh -huh. sí Acá sí. podemos verlos a los dos. En paralelo, en claro. claro. Claro, entonces eso por ahí tiene un poquito más de valor. Este estudio que realizó esta empresa y esta universidad, que eh, eh, se dedican fundamentalmente a eso, el estudio de datos futbolísticos en este caso, eh, ha permitido arribar a esta respuesta por parte de la empresa, y eh, nos explica que en realidad lo que han hecho es utilizar un programa llamado Valor de Acciones y Estimaciones y Probabilidades. Está escrito en inglés, pero más o menos me han dicho que esta es la traducción. Uh -huh. Y este programa analiza modelos de acción, como por ejemplo los pases, los tiros, las gambetas, y eh, realiza un cálculo de su valor. Eso es lo que explica uno de los profesores, Jesse Davis, este, de esta institución. De esa manera entonces, este, este programa eh, pone como relieve y resultado que el debate debería ser finalizado aquí. Reveló el, la, el estudio que el capitán y crack del Marcelo Fútbol Club es este, más determinante Este, ya que posee un valor de estimación de 1.21 contra los solamente 0.61 que se le asigna a Cristiano Ronaldo en esta, en esta evaluación. Mira. También eh, es importante, como lo, lo destaca la empresa que llevó a cabo el trabajo, eh, destacar que eh, se tomaron estadísticas solamente de la liga, ¿sí? donde ellos participan, ...entre la temporada 2013-2014 y la temporada 2017-2018... ...sin tener en cuenta eh, el campeonato de Champions League... ¿no? ...el campeonato uh -huh. de, de clubes de campeones. Bueno, eh, esta también es una distinción... ...además de este, que la puntuación de Messi y de Cristiano Ronaldo... ...eran muy parejas en el principio de las temporadas... Este, ...pero que eso solamente fue durante un tiempo hasta la temporada 2015 cuando eh, Lionel Messi se alejó definitivamente de, de su rival en, en la evaluación de, de sus virtudes. Eh, realmente destacan que el caso Messi es, además de diferente, excepcional. Y esto tiene que ver porque tiene un número muy alto de acciones de real valor. Claro. Muchas claro. De, esas, de esas acciones este, tienen este, en otros jugadores destacados también un valor menor, como por ejemplo el caso de Pogba, por ejemplo, el, el jugador de la selección francesa, este, y en realidad tiene mucho que ver también con la, la cantidad de posibilidades que tienen de entrar en contacto con la pelota durante los partidos, ¿sí? Claro. Por ejemplo, eh, Harry Kane, que es un centro delantero de la selección eh, de Inglaterra y último goleador del Mundial de Rusia, también este, aparece como destacado, pero muy lejos, muy, muy lejos, digo, este, a raíz de esta valoración que hizo la empresa, que llevó a cabo y que evidentemente para aquellos que eh, creían que podía haber una aproximación entre dos tamaños jugadores, como Ronaldo y Messi, Messi y Ronaldo, no lo es según la evaluación y el estudio que realiza con datos, eh, fundamentalmente con datos que este, es lo que echa una claridad rotunda sobre el tema, y eh, de alguna manera también este, determina definitivamente para aquellos que pensamos que Lionel Messi este, no tiene comparación con nadie actualmente, ¿sí? es, uh -huh. eso es lo que pienso yo también, este, y no uh -huh. tiene sentido en realidad eh, hacer una comparación este, en, en respecto a sus sí, cualidades. Como sí. si fueran pares, ¿no? Más vale. Claro, eh, claro. La, la sí. verdad es y, que... Igual es, es refutbolero re, re esto de andar comparando, ¿no? porque si no es como un juego claro, que nos hacemos permanentemente. Tiene que ver con esa, esa este, necesidad de, de, de que le gusta el fútbol, de, de decir, no, yo prefiero esto, y también es muy subjetivo, por supuesto, pero digo, este, esta situación que se genera permanentemente en las comparaciones. Bueno, en este caso se llegó a una determinación este, a través de los datos y resulta poco menos que incuestionable claro. por lo menos en ese aspecto sí. este seguir insistiendo con una diferenciación que, que que o con una un acercamiento de, de las posibilidades que en realidad no lo hay y la sí. otra de Daniel es sí. eh, que decimos no Cristiano Ronaldo tam también es un jugadorazo un, un gran goleador pero yo creo que también un, un atleta sí, este, sí. extraordinario que sí. tuvo si querés, la mala suerte de compartir generacionalmente eh, con Messi. Porque si no, imagínate lo que... Si, si Messi no estuviera, Cristiano sí. Ronaldo estaría siendo comparado hasta con Pelé y Maradona, capaz. Esa claro, sería la y se quizás quizá sería hoy por hoy el único que, que brillaría en el, claro. en, el, en el escenario del fútbol mundial. Este, con respecto a, a este estudio, decía también que este, lo que se conoce como valor de acciones por estimación de probabilidades, ese es el título que tiene de estudio de este trabajo, está basado en una gran cantidad de parámetros que tiene el juego, por supuesto. Este, pero bueno, esto es lo que ha tomado la ciencia y la tecnología para poder arribar a una definición. Es un algoritmo que estudia la calidad y el rendimiento de ambos jugadores utilizando un método que analiza todas las acciones de cada jugador por partido y genera un determinado que se denomina de acción por estimación de probabilidades eh, es como por así eh, uno que es futbolero eh, define en un por ejemplo este, todos este, sin, sin ponerse de acuerdo sino de manera natural ay estamos teniendo problemas con la comunicación en, que no él va a lo... saber resolver A, a ayudar por el buen camino, porque hay una superior reconocida eh, de manera natural. Bueno. Por ejemplo, ocurre en un mes. En un... Estamos perdiendo, o, Daniel, Daniel, no sé si vos me escuchás bien. Nosotros estamos eh, eh, perdiendo los conceptos que, que decís porque hay una interrupción eh, sistemática. Sí te no. escucho un poco entrecortado pero estaba claro. comentándote claro, ahí. A, mí. a ver, retomá el último concepto porque se cortaba porque justamente se eh, perdía el sentido decí... Ahí me, me copias bien más o menos pero dale, a ver vamos bueno, a hacer el último eh, intento digo, lo que yo te decía que tiene que ver con la decisión natural que tomamos los futboleros en un equipo cuando eh, el partido está complicado y terminamos dándole la pelota a uno, ah, que sabemos sí. que no la va a perder, que le va a dar mejor destino que cualquiera y que va a haber muchas más probabilidades de que se llegue a, a, a buen fin a través de los pies de ese que se destaca y que uno reconoce como que es el mejor, no precisamente y solamente porque sea el goleador del equipo, ¿sí? Sí, que sí, es lo sí. que ocurre con Cristiano Ronaldo, que cuando hay que definir se si la tiran al área porque saben que él tiene una capacidad superior para definir. Pero ¿quién la trae? ¿Quién es el que organiza la maniobra? ¿Quién es el que...? Deja la poder, con posibilidades de concretar al centro delantero. Ese también cobra su valor. Y por ahí este, los futboleros lo tomamos de alguna manera con más eh, determinación a, a la decisión de a quién le entregamos la pelota para que resuelva. Claro. Sí, sí, sí. Un líder, digamos, de alguna manera. ¿no? Sí, de alguna manera futbolístico, ¿no? Porque uh -huh. eso también tiene que ver perdón, con la definición en el último Mundial de elegir como mejor jugador... A, a, al número 5 del, del Real de Madrid. Sí, canté. Eh, no, el, al, Kroata, perdón, Kroata, al croata, no, no, yo me, estaba pensando en Francia que salió campeón. Eh, sí, sí, no. Modric. Luca Modric, exactamente. Que, que vos lo mirás y, y decís, no puede ser, no puede ser que este muchacho eh, sea tan capaz de hacer las cosas que hace, pero evidentemente en comparación con eh, Cristiano Ronaldo o con... Eh, Harry Kane, por ejemplo, el goleador del, del último mundial, sí. termina, no sé por qué, termina este, siendo considerado menos jugador cuando en realidad es quien organiza y, y lleva a cabo la mejor maniobra del equipo, ¿no? Bien, sí, sí, sí. Bueno, eso es un poco para... De, de todas maneras, esto va, va a seguir, por supuesto, porque es más vivo que el fútbol, esta disputa. Pero de todas maneras, creo que para alguien, aquellos que por ahí quieran tener una, una determinación más precisa, esto viene a traer este, valor y y fundamentalmente este, realidad sobre los hechos. Messi, para esa empresa, para esa universidad, la universidad de Lucien es considerado más okay. determinante. Muy bien, Daniel. Gracias. Okay. Un abrazo. Abrazo, que sigan bien. Hasta luego. Daniel Petrucci, todos los lunes este, nos trae su mirada futbolera en esta sección que se llama Bajo la Suela.